A continuación, OZONO, al terminar Zona Libre. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio La Universidad de Occidente, de Occidente presenta, presenta Ozono, Ozono, música instrumental. Ozono, Ozono, Ozono música experimental. Ozono, Ozono electroacústica. Iniciamos. Buenas tardes amigos de Radio Universidad de Occidente, bienvenidos a una nueva emisión del programa OZONO que se transmite vía amplitud modulada para el norte de Sinaloa y sur de Sonora y obviamente a todo el mundo a través de internet en la dirección electrónica HTTP puntos doble diagonal radio.udo.mx Saludamos a quienes también nos escuchan a través del sistema multiplex en radiovisión.com.mx Y en diversas emisoras alrededor del mundo En la conducción de este programa Está su amiga Fatima Flores Y Álvaro Robles en la producción. Vamos a dar un giro En lo que habitualmente transmitimos en este programa Y hemos de presentar en esta edición Un especial sobre producciones originales Es la música hecha por los mismos autores O sus disqueras O representantes oficiales La primera melodía que escucharemos se titula Arena Voz Del álbum A You Arsenal Publicada por Insomania. Ozono, Ozono, música instrumental El programa, un poco techno, y hemos escuchado la melodía Arena Voz, extraída del álbum Abjur Arsenal. Vamos a continuar con la edición especial de Ozono, dedicada a las producciones originales. Es turno ahora de Michiru Yamane con Followers of Darkness, extraído del material Akumayo Drácula Curse of Darkness. sono música experimental Amigos, la interpretación de Michuru Yamane con Followers of Darkness, publicado en el material Akumayo Drácula Course of Darkness Es turno ahora de masa que nos presenta esta melodía titulada Sucker Ground Version 2, publicada en el álbum Shin Sangoku Masou Kyoku Ongen en el año 2002 Son electroacústica. Echamos a masa con esta melodía titulada Secret Ground Version 2 Vámonos rápidamente con la siguiente creación musical de ADK Sound Factory Titulada La Zozobra Obtenida del álbum World Idols to Jet sono música instrumental. escuchado a ADK Sound Factory con la melodía La Zozobra, extraída del álbum World Heroes to Jet y... Vamos a finalizar esta edición especial de OZONO dedicada a las producciones originales con la melodía KD-0079, ejecutada por el Neo Sound Orchestra y es obtenida de la producción Hino Fighters 99, publicada por Pony Canyon, Japón. Ozono, Ozono, música experimental. Melodía kb 0079, ejecutada por la Neo Sound Orchestra, llegamos al final de la emisión de hoy. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros mediante dos vías. La primera es dejando tu mensaje al teléfono 818-2025, y la segunda es escribiendo un correo electrónico a la dirección xeudo .udo mx. Saludamos. a todos ustedes que nos escuchan desde su casita a través del 820 de amplitud modulada y vamos también a saludar a nuestros amigos del sistema multiplex en radiovisión.com.mx y en diversas emisoras de todo el mundo. Estuvo en la conducción su amiga Fátima Flores y me despido a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hasta pronto. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido. Altura, intensidad, timbre y duración. Con esto, el compositor puede crear nuevos sonidos y manipularlos. Radio Universidad de Occidente presentó OZONO Hasta la próxima semana El programa OZONO es producido en México por Radio Universidad de Occidente Algunos derechos reservados Creative Commons International 2007